Que le suene a contradicción. Si usted piensa que ha cometido algún pecado que Dios no puede perdonar, por ese mismo sentimiento y pensamiento, puede estar completamente seguro de que no lo ha cometido. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah comparte pasajes bíblicos del Evangelio de Marcos para mostrarnos cuál es, en efecto, el pecado que Dios no puede perdonar. Para arrojar luz sobre este asunto, con ustedes el doctor David Jeremiah, con más de su mensaje, ¿Hay un pecado que Dios no puede perdonar? Estamos muy agradecidos por la oportunidad de ser parte de su diario Caminar con Cristo todos los días, de lunes a viernes, aquí, en Momento Decisivo. Durante este mes de noviembre, hemos estado enseñando el material de la serie titulada En Busca del Salvador. Es el primer volumen de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Hoy, continuamos la consideración de uno de los mensajes finales de esta serie. Esta lección trata del tema, ¿Hay un pecado que Dios no puede perdonar? Pasaremos a ese estudio en unos momentos. La serie completa en discos compactos ya está disponible, y en español. Comuníquese hoy mismo con momento decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenar este recurso. Desde luego... También recibirá información sobre el recurso acompañante de esta serie, la guía de estudio, para su uso personal o para su uso en un grupo de estudio bíblico. Ordene hoy mismo los recursos para la serie, En busca del Salvador. Estoy convencido de que Dios los usará para animar y fortalecer su vida. Así que, pasemos a la segunda parte de este mensaje. realidad, no tiene respuesta. Jesús está a punto de demostrarlo y usa una ilustración para hacerlo. En la ilustración de Jesús, él sigue tres líneas de prueba para demostrar su punto. Primero, su primera ilustración es secular. Él dice: Ustedes dicen que Satanás echa fuera a Satanás. Permítanme darles una ilustración del mundo secular. Dice: Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. En el mundo secular tenemos eso. Un país que tiene una guerra civil es un país que no podrá defenderse de los enemigos que vienen en su contra porque no puede concentrar su energía contra un enemigo externo. Están peleando entre ellos mismos. Jesús dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y luego pasa del mundo secular al mundo social. Su segunda ilustración es social. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Lo que está diciendo es esto. ¿Qué probabilidad tienen los hijos en una casa en la cual los padres están constantemente agarrándose el uno al otro por la garganta? ¿Qué lazo habrá para algún tipo de ayuda y estímulo mutuos si un hermano detesta al otro? Tal familia pronto desciende al caos. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así que tenemos una ilustración secular, un reino. Una ilustración social, una familia. Ahora, su tercera ilustración es espiritual. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Un comentarista hace una afirmación muy interesante. Dice, no es el reino de Satanás el que usualmente está dividido. Ese reino parece estar totalmente unido. Los que están en el reino de Satanás están en unidad al 100% el uno con el otro. No hay pelea interna en el reino de Satanás. Es en el reino de Dios en donde peleamos. Es el reino de Dios el que está dividido. Así que Jesús martilla este punto. Ustedes dicen que yo echo fuera a Satanás por el poder de Satanás. Eso no tiene sentido en el mundo secular, ni en el mundo social, ni en el mundo espiritual. Eso no funciona. Y luego, su argumentación final es realmente una ilustración increíble. Aquí tenemos la perspectiva de Jesús. Jesús dice... Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Presten atención a lo que Jesús está diciendo. Jesús ahora está explicando lo que sucedió. Dice que si un hombre quiere llevarse los bienes de un hombre fuerte, la única manera en que puede hacerlo es entrando en la casa y sujetar al hombre fuerte. Quiero decir, tiene que poder más que él a fin de que no pueda defenderse contra el intruso. Y eso es exactamente lo que Jesús ha hecho. Como dice un escritor, el hombre fuerte es Satanás. Su casa es el reino que domina la tierra. Sus posesiones son las víctimas desvalidas que tienen su poder. Solo alguien que sea más fuerte que Satanás puede librar a las víctimas de Satanás. Y es lo que Jesús ha hecho. Entrando en la casa de Satanás, Jesús le ató y libró al hombre que estaba cautivo del demonio. Jesús Apela a la argumentación lógica para responder a la acusación de los escribas y en lugar de enfadarse contra ellos o hacer algo para lo cual con certeza tenía poder, calladamente, con lógica, razona con ellos y los deja sin que puedan contestar nada. Por cierto, lo que Jesús está diciendo con esta ilustración debe darnos gran esperanza a todos nosotros que vivimos en este mundo. Incluso los demonios más feroces huyen a la palabra de Jesús. Eso puede significar solo que él es más fuerte que Satanás y es más fuerte que todos los demonios juntos. Jesús ató al hombre fuerte, lo dejó impotente y al hacerlo, traza una línea directa a uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. Primera de Juan 4.4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amigos y amigas, Ustedes no tienen nada que temer de Satanás y sus demonios si están en liga con Jesús, porque el que está en ustedes es mayor que el que está afuera. Así que para su familia estaba loco, para sus enemigos era un demónico. Y ahora llegamos a esta parte del relato con que empecé. Para sus seguidores era divino. Lo que Jesús va a demostrar ahora es que a fin de que usted sea un seguidor de Jesús, hay ciertas cosas en que debe creer. Debe creer que Jesús es Dios. Debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y noten que Él dice de esto al dirigirse a los escribas que habían venido contra Él con estas acusaciones. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Este párrafo final de nuestra lección de hoy es fuente de uno de los más grandes malentendidos en toda la cristiandad. Y ha sido enseñado de manera errónea muchas veces para sufrimiento de incontable número de personas. La última frase de este versículo nos dice por qué Jesús dijo lo que dijo. Lo dijo porque le acusaron de tener un espíritu inmundo. Así que les dice, hay un pecado que ustedes están a punto de cometer. Tengan mucho cuidado. Están a punto de cometer este pecado y si lo cometen, no hay perdón disponible. Así que, permítanme darles una breve sesión teológica en conclusión. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Entendamos primero lo que no es. Quitemos unas cuantas cosas de la lista. El pecado imperdonable no es blasfemar contra Jesús. He oído que algunos dicen, no blasfemes ni le eches maldiciones a Jesús. Estás cometiendo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es el adulterio ni la perversión sexual. El pecado imperdonable no es el asesinato o múltiples asesinatos o genocidio. El pecado imperdonable no es el suicidio o quitarse uno mismo la vida. He oído eso más que cualquier otro. Mi hermano, mi padre, mi tío, mi hermana, quien quiera que sea, se quitó la vida, pastor. Ese es el pecado imperdonable. ¿Quiere decir eso que no irán al cielo? No, eso no quiere decir que no irán al cielo debido a esa acción. Ese no es el pecado imperdonable. Por cierto, sugiero que no lo haga, porque la primera persona que usted va a hallar al otro lado es al Señor Jesús y Él le va a preguntar, ¿por qué hiciste eso? Ahora, sea lo que sea, No vaya por ahí diciendo después de este mensaje, oí el mensaje del doctor Jeremiah hoy, él dijo que la blasfemia, la perversión sexual o el asesinato o quitarse la vida está bien. No estoy diciendo eso, ninguna de estas cosas está bien. Todo son pecados, son pecados serios, pero esos pecados no son el pecado imperdonable de parte del Dios Todopoderoso como muchos lo dicen. Para los que piensan que hay un pecado que Dios no puede perdonar, todo eso es parte de su lista. Tal vez usted haya oído que se lo dicen o haya oído que lo dicen de alguien que usted conoce. Así que, ¿cuál es el pecado imperdonable? Quiero decirles unas cuantas cosas a fin de que lo puedan ver por completo. Primero, debo decirles que el pecado imperdonable es un pecado raro. Muy raro. De hecho, En toda la Biblia hay solamente un caso en el que el Señor Jesús dice algo como lo que dice aquí. Y está en Primera de Juan 5.16. Este pasaje está en los demás evangelios, pero es sobre este mismo episodio. Es la misma ocasión. No ocurre en otro lugar en las Escrituras. Es muy raro. Es raro en instancia y también raro en circunstancia. Con eso quiero decir que no pienso que sea posible que alguien cometa este pecado en particular hoy. El teólogo Charles Ryer dice, cometer este pecado requiere una situación especial, la presencia personal de Jesucristo en la tierra y realizando milagros. Así que duplicar esa situación es imposible. Por consiguiente, cometer hoy el pecado imperdonable también es imposible. Atribuir a Satanás las obras del Espíritu de Dios era el pecado imperdonable en los días de Jesús. Así que es muy raro. Número dos, al estudiar Esto, en el contexto en el cual se nos da, no solo es un pecado raro, sino que también es un pecado repasado. Los escribas que vinieron de Jerusalén no lo hicieron simplemente por un impulso del momento. No fue que se presentaron sin ninguna preparación y vieron lo que Jesús estaba diciendo y dijeron, ¡Ah, eso es satánico! No, si siguen el libro de Marcos si y siguen a los dirigentes religiosos, ellos han estado en una jornada. Cuando primero se les menciona, están llenos de curiosidad en cuanto a lo que Jesús está haciendo. Ven a Jesús haciendo todas estas cosas y tienen sus preguntas. Y sus preguntas se vuelven indiferencia. Parece que en realidad ni les importa. Y luego esa indiferencia empieza a transformarse en una actitud malévola que se vuelve tan llena de odio y venganza que en última instancia clavará a Jesucristo en la cruz. Estos dirigentes religiosos que se presentaron para acusar a Jesús de esto terrible... No llegaron a esa actitud en el fragor del momento. Habían estado en un largo recorrido endureciendo el corazón hacia el Mesías. Era un pecado raro y era un pecado repasado. Permítanme decirle otra cosa. Era un pecado repetido. En el lenguaje del Nuevo Testamento, la frase que se traduce, habían dicho, está en tiempo imperfecto. Presten atención para que no se pierdan esto. El tiempo imperfecto simplemente significa que es un evento que continúa sucediéndose. Se le podría traducir diciendo, cuando vinieron y vieron lo que Jesús había hecho, decían y decían. No es que lo dijeran una vez, sino que insistían en decirlo. Esta es obra de Satanás, esta es obra de Satanás, Jesús hace esto por obra de Satanás. ¿Me oyes? Lo hace porque es la obra de Satanás, esto es satánico. Seguían diciéndolo, ves tras vez. ¿Sabía usted que hay tal cosa como una oposición a Dios que se vuelve tan persistente y tan deliberada que el arrepentimiento y el perdón se vuelve casi imposible? Presten atención. La gracia de Dios siempre sigue siendo la misma. No se puede reducir la gracia de Dios por lo que uno hace. Siempre es la misma provisión. Pero el pecador puede colocarse a sí mismo en tal condición que la operación de la gracia en él queda excluida. Algunos lo dicen de esta manera, la gracia es como el alimento corporal. ¿Saben ustedes que hay una situación en la cual uno puede rechazar el alimento a tal punto de modo que el poder de recibirlo se pierde? Y esa es una enfermedad física que afecta a muchos en nuestra cultura actual. En otras palabras, llegan al punto en que no comen, rechazan la comida y no aceptan la comida que necesitan para alimentarse. Y muchas veces uno los ve en el hospital siendo alimentados por vía intravenosa. La Biblia dice que podemos llegar al lugar del arrepentimiento y rechazarlo, y rechazarlo, y rechazarlo, y endurecer tanto el corazón al respecto que cuando es necesario el arrepentimiento, Nos hemos colocado en una situación en que ya no tenemos la capacidad de responder. Nuestros corazones se vuelven encallecidos. Nuestros oídos no pueden recibir la verdad. Nos endurecemos en la conciencia y en tanto que la gracia de Dios todavía está ahí y Él está dispuesto a recibirnos y todavía dispuesto a perdonarnos, nosotros mismos nos hemos colocado en una situación imperdonable. Era un pecado raro. Era un pecado repasado, era un pecado repetido Y número cuatro, era un pecado religioso Presten atención El pecado en contra del cual Jesús les advirtió a los escribas No era un pecado que cometería la mujer sorprendida en adulterio No era algo que cometería la mujer en el pozo de Samaria Que había tenido cinco esposos No era algo que cometería Nicodemo Era un pecado que había sido cometido O estaba en el proceso de ser cometido por los escribas Permítanme hacerles una pregunta, ¿qué hacen los escribas? Ellos escriben, ¿verdad? Eso es lo que hace un escriba, escribe. Los escribas escriben. ¿Saben lo que hacían los escribas en el Nuevo Testamento? No tenían imprentas como las tenemos hoy. Los escribas copiaban la palabra de Dios. Ese era su trabajo a tiempo completo. Todos los días se levantaban, iban a su oficina, tomaban asiento con un manuscrito abierto y tomaban lo que estaba escrito en ese manuscrito y lo copiaban en otro manuscrito. Continuamente hacían copias de la palabra de Dios. Su trabajo a tiempo completo era estudiar, leer y copiar las escrituras. Y fueron estos escribas... Estos personajes religiosos que tenían toda la evidencia para saber que el Hijo de Dios vendría como el Mesías, que sabían todo lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho en cuanto a las señales de su venida, de que Él vendría con grandes milagros y gran poder, habían copiado eso y continuamente lo copiaban. Esa era su rutina diaria y este era un pecado cometido o a punto de ser cometido por la gente más devota de su día. ¿Cuánto saben que uno puede endurecerse tanto a la verdad espiritual viviendo en realidad en medio de ella? Uno puede asistir tanto a la iglesia que la iglesia ya no determina ninguna diferencia. Se puede leer la Biblia hasta quedar como si tuviera la mirada en blanco, mientras las palabras ya no resuenan en uno. Los escribas habían llegado al lugar en el que estaban tan familiarizados con las cosas religiosas que cuando el Hijo de Dios se presentó no supieron quién era. y dijeron que venía de Satanás ese fue un pecado religioso lo que Jesús quiere que sepamos es esto al adscribir a Satanás los milagros de Jesús los dirigentes religiosos estaban negando la deidad de Cristo estaban diciendo que no podía ser Dios y sin embargo fue por sus milagros que él estaba demostrando que en realidad era Dios porque solo Dios puede hacer lo que él había hecho Sus seguidores tenían que creer en su Deidad. ¿Y cuántos saben que es el Espíritu Santo el que da testimonio de la Deidad de Cristo en nuestro mundo hoy? Así que cuando usted rehúsa recibir el ministerio del Espíritu Santo o le adscribe a Satanás su ministerio, abandona su oportunidad final. Usted tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios. El comentarista B. H. Carroll lo dice de esta manera. Si uno blasfema contra Dios, Padre, todavía tiene a Jesús y al Espíritu Santo. Si niega al Hijo, todavía tiene al Espíritu Santo. Pero si niega al Espíritu Santo, ha negado a toda la Trinidad y no hay Dios que quede y que pueda salvarlo. Sé que el pensamiento del pecado imperdonable ha acosado a personas sensibles en todos los siglos del cristianismo y tal vez lo haya acosado a usted. Así que quiero ser muy claro antes de terminar esta lección hoy para decirle que si usted se siente molesto en su espíritu de que tal vez haya cometido un pecado que Dios no puede perdonar, ese mismo hecho, esa ansiedad, es la prueba positiva de que no ha cometido este pecado. Y la razón para eso es esta. Si usted ha cometido el pecado imperdonable, ha llegado al lugar en donde niega el poder de Dios, en esencia, en todas partes. niega que Dios tenga poder para hacer algo. Así que, si él todavía está obrando en su corazón y usted tiene una picazón que no se ha rascado y sabe que algo anda mal en su corazón, no diga que es el pecado imperdonable porque no lo es. El mismo hecho de que usted todavía se preocupe por eso es una prueba positiva de que no ha cometido ese pecado y, como dije al principio, pienso que puedo decirlo con autoridad que ninguno que me esté oyendo ha cometido el pecado imperdonable. Así que, ¿cuál es el pecado imperdonable hoy? El pecado imperdonable hoy es endurecer el corazón contra Dios, estar bajo la enseñanza de la palabra de Dios y alejarse de ella y decir, sé que probablemente eso es verdad, pero no voy a lidiar con eso. Sé que debo entregarme a Cristo, pero no voy a hacerlo. Voy a esperar hasta otro tiempo. Y continúa haciendo eso, y continúa haciendo eso. Y cada vez se vuelve más encallecido en su alma hasta que después de un tiempo... el Espíritu de Dios ya no produce convicción alguna en su corazón. Entonces usted atraviesa la vida y con el paso del tiempo llega a endurecerse tanto que cuando oye la palabra de Dios, ella ya no hace ningún impacto en usted. Usted continúa como si nada y si muere en esa condición, no hay perdón disponible. El pecado imperdonable para cualquiera de nosotros aquí presentes o que me estén oyendo es algo que no han cometido. Pero si usted atraviesa toda su vida y no recibe a Jesucristo antes de morir, entonces habrán cometido el pecado imperdonable. No hay perdón en esta vida o en la próxima para el rechazo de Jesucristo como Salvador. Así que quiero decirle que no se preocupe de haberlo cometido, pero preocúpese de que tal vez pudiera cometerlo. No tiene que preocuparse en cuanto a esto en el pasado, pero tiene que preocuparse respecto a esto en el futuro. Si usted no sabe con certeza que es creyente, que ha invitado a Jesucristo a venir a su vida y sale de este edificio hoy y lo atropella un camión o tiene un ataque cardíaco, entonces habrá cometido el pecado imperdonable. Ya no podrá ser perdonado. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. En ese sentido, la muerte es final. Sea lo que sea que usted haga respecto a Cristo, tiene que hacerlo en esta vida. Así que no apueste a que tendrá tiempo, porque tal vez no lo tenga. Permítanme decírselo de esta manera. Esta sería la apuesta más necia que jamás alguien pueda hacer, jugarse la eternidad en una apuesta. Así que aquí estamos hoy, en medio de todo esto. Y Jesús está en medio de toda la crítica y hay tres opiniones de quién es Él. Su familia piensa que está loco. Sus enemigos piensan que es un demónico y sus seguidores piensan que es divino. ¿Sabía usted que todos ustedes que me estén oyendo y yo también caemos en la categoría de una de estas tres opiniones? Por lo general, esas son las tres maneras en que se puede explicar a Jesucristo. En su gran libro titulado Cristianismo básico, si es Luis, tiene un gran párrafo que los cristianos a menudo citan. A veces se le refiere como el trilema Estas son tres cosas en cuanto a Jesús, así que presten atención. En realidad he oído a personas decir esto. Este escritor dice que hay quienes dicen, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su reclamo de que es Dios. Eso es algo que no puedes decir, porque un hombre que es meramente hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería más bien un lunático, un mentiroso. en el mismo nivel del que dice que es un huevo frito o sería el diablo del infierno. Tienes que tomar tu decisión. Este hombre bien era y es el hijo de Dios, o de otra manera estaba loco, o algo peor. Puedes callarlo pensando que es un necio. Puedes escupirle y matarlo como si fuera demonio. O puedes postrarte a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no me vengas con ese sinsentido condescendiente de que él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa posibilidad abierta ni tenía intención de hacerlo. Usted habla con sus compañeros de trabajo y le dicen, ah, oigo que ahora tienes a Jesús. Sí, ahora tengo a Jesús. Y le dicen, ah, él es un gran maestro como Buda o Vishnu. Y lo comparan con todos aquellos que llaman o consideran grandes maestros. Y entonces usted... se da cuenta de que no entienden que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, no puede ser otra cosa. Si Jesús vino y dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y no lo es, Él es un mentiroso. Si Jesús dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre, qué horroroso sería si eso no fuera verdad. Pero aquí estoy para decirles, amigos y amigas, que es verdad. Jesús es quien afirmó ser es el Hijo de Dios es nuestro Redentor es el que viene para llevarnos a su gloria y usted puede contar con eso puede apostar su eternidad a eso pero si decide no hacerlo y deja que pase el tiempo usted nunca sabrá cuánto tiempo tiene por delante si tiene garantía ni siquiera de una hora en su vida así que sé que usted No ha cometido el pecado imperdonable y espero que eso ayude a algunos de ustedes a tranquilizarse un poco. Pero en realidad me preocupa que usted esté en camino de hacerlo. Y quiero animarle a que no lo haga. Porque lo que necesita es recibir a Jesucristo. Quiero animarle a que invite a Jesucristo a venir a su corazón ahora mismo. Si nunca lo ha hecho o si no está seguro de haberlo hecho quiero que invite al Señor Jesucristo a venir a su corazón, hoy mismo. Nos emociona mucho esta serie. Todavía tenemos dos mensajes más para terminar la enseñanza en esta serie. aun cuando esta serie solo abarca los primeros capítulos del Evangelio de Marcos. En el futuro, retomaremos el estudio del Segundo Evangelio del Nuevo Testamento, en volúmenes futuros de esta serie titulada En busca del Salvador. Esperamos que usted sea una de las personas que han sido activas para conseguir su propia copia de la guía de estudio. Tal vez ya lo ha ordenado de momento decisivo. Esto es lo que puede hacer. Es muy sencillo. Comuníquese con momento decisivo para recibir toda la información necesaria para ordenar los recursos de esta serie En Busca del Salvador. Le agradecemos de nuevo por su sintonía, sus oraciones, sus donativos, sus emails y cartas. Todo eso es una gran bendición y estímulo para nosotros. Y todo esto nos motiva para ver cómo Dios está usando su palabra en las vidas de ustedes por todo el país y por todo el mundo. Asegúrese de acompañarnos el día de mañana.